Estás escuchando las mezclas de DJ Mindset. ¡Arriba! ¡Yo les quiero decir! ¡Oye, qué rico! ¿Dónde están las gavitas que han dado la vida? ¡Han dado todo por ese caballero! ¿eh? ¿Dónde están los caballeros que han dado todo por un amor? ¿Cuántos? Soy muy triste. Oye, qué rico. Sí. Malaia mi destino. Ay, vecino. Oye, qué rico. a tope. Oye, sí. Seguimos, seguimos Toda esa people más prendida Toda mi vida Cantamos Solo eso para mi pana Johnny Javier Oye, qué La gente de PIGIGIGI La gente de los, los lianquis Muy bien Para los subversivos Para mi pana Guarro Epa En cabina DJ My, sigale proyectando además Amor ¿Dónde está la people que le gusta vacilar estos géneros en su teléfono celular? ¿Cuánto? Arriba la mano. Yo la cultive, ya la rosa se miraba Oye, para mi pana, Casper, DJ, Reddick, muy bien. Carlos, Fabián, allá en la capital, muy bien. Deja para mi pana, Fercho! DJ Fercho. Deja la rosa en vos Solazo por ahí para la familia, también para la family, para Diego Maiba, el de las pentagramas, el duro de las blancas y las morenas, ¿qué es? Solazo para el pichón, ¿dónde está pichón? Vamos, arriba. ¡Saviche! El hijo pródigo. El hijo pródigo campeón 20 sobre 20, aquí está, desde Zapiche, para toda esa competencia, para toda esa people, para toda esa gente, ahora. sensibilidad de los labios toque me me hace señor control de la salonda oreja yo me embotevo no no oreja y voy tomando oreja le empiezo a tener por oreja la botella donde salen los chupadores hombre Oye cariño, el hizo pródigo, de Zapiche, Luis Eduardo, Luis Eduardo, oye como lo dicen los barrios, ¿no? Luis Eduardo, Luis Eduardo, ya estamos sonando. sonando seguimos, seguimos sonando vamos retumando su palante si ¿sí, señor tú, mi estilo tú me que vacilamos Yo este me tipo me de música casa, en su teléfono celular cuatro como harías lo que trabajamos de lunes a viernes lo que trabajamos de domingo a domingo Juntos Yo que tú oca para algo solo y di los que tenemos sí, problemas que en la vida DJ, DJ. Hola, soy Umiro Lo que somos lo ven la de la familia, no que mí. somos el cuervo, el pollo negro, cuántos con el notaje seguimos en el palace con mi arma yo le dispare por todo el monte y donde vi La moto, la moto 0 km. Falla. ¿Cómo que ti? Para los fieles dónde estamos? Porque que somos fieles así como el lobo. retumbando seguimos sonando al aire Luis Eduardo al control de las perrillas fixiando en vivo, ahora ¿Cuántos? ¿Cuántos no nos avergonzamos de ser del campo? Oye, ¿sí o qué? Fins demà! No nos arriba, eso muy bien que chévere, por ahí también saludamos a la que se observa mediante el enlace en vivo también estamos transmitiendo, chévere a la fuente que se encuentra al otro lado de la pantalla, nos observa desde los diferentes rincones de la provincia y del Ecuador Luis Eduardo el es Mike DJ para usted Esserio. Oye, ¿dónde está lo que el si sello les va a dejar penalti, una buena suertra cuando, caballeros? Y a los que nos va a dejar la misma suena de siempre, arriba de la mano. Esa fastidiosa, no es cierto. Oye, qué rico. Ya sabe, pichón. ¡Bumba! ¡Oye, sí! Oye, qué rico va a versar los chifladores. Arriba, arriba en los escenarios, repa. Fin de semana, fin de semana es hacer las sí, Para mi pana, Johnny Javier, también muy bien. Lista, para mi pana, Seba, como Esa es, para mi pana, anti-music, muy bien. Me voy, pa' mi cuello, Me voy. Lata de basura. Solo música buena con go 3 Me volé, a dins de mi amor Susanita. A dins de A dins de que me fui no A dins mi evitar, amor Cómo te extraño, ah tocar. Hay canciones. Esta música me gusta, me encanta. You know ni te era pito, con bien amor. Oye, esa ese tema lo sonamos en primero nosotros, ¿no? Eva. que escucho man, lo recuerdo masivas. A ese tema lo hicieron famoso. Con su cuerpo y siempre 0 km buenas músicas Gratificado. Solete que no te vayas, no me dejes por eso. Esquisito. Caparrita de bebida, no te vayas, porfa. Chaparrita yo de bebida, que no te vayas, no me dejes por eso. Caparrita de bebida, no te vayas, corazón. Yo sé que estés muy lejos, mi amor. Oye debo, mi guayo, yo sé que te gustan. Hey. Que cansanme de picar, uy, ver si, no te salen zoronas que son unos picaflores, ah, yo ando buscando una muse, que ir hacer DJ y DJ la, DJ que hay más cuando la que, que ir en que todo difa, con Se dedicamos para ustedes. Buena music solamente